Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Beltrán y en esta ocasión les voy a mostrar la clásica para el Adviento. Ven, ven señor te esperamos, ven, ven, Señor no tardes, ven pronto, Señor. El mundo muere de frío. El alma perdió el calor. Los hombres los no hermanos al mundo le Señor no tardes. ven ven que te esperamos ven ven señor no tardes. ven pronto Señor Navidad unos dicen tiempo de dar tiempo de felicidad Se viene a la mente regalos la fiesta Amor, paz, sentimiento, todas cosas muy bonitas. Pero recuerden, Navidad, nacimiento de Jesucristo. Acuérdense del festejado. Si van a hacer fiesta, invítenlo. Si van a tener regalos, pues ten un regalo a Jesús también. Y al igual que hace dos mil años, pues que esta Navidad Jesús nazca, pero ahora en sus corazones. Dios los bendiga.